y en muchos la otra oreja Hola, hola, damos comienzo al programa 428 de La Otra Oreja. Estamos muy contentos de compartir esta superversión en sonoras. Este programa musicalmente incorrecto y aquí estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail otrooreja@gmail.com en el Facebook somos La Otra Oreja y ahí tenéis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 Hacemos este programa con Lucas Durso, un tesista universitario, eh, el mejor operador técnico de esta emisora en este día y a esta hora. Sí, eso es. Perfectamente, así lo ratifica Río. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Neshman. Hola, ¿y vos quién sos? Yo soy Lara. Ah, hola, Lara. ¿Qué tal? Que te valga lindo tu programa. Ya te vas. Ya ya se van los chicos. Uf. Bueno, bien. Bueno, eh así comenzamos la otra oreja de hoy. O preferís uno a titis en la derecha. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja argentina. Y empezamos con la otra oreja setentista, la otra oreja Argentina, porque en los 70, en los 71, aquí en Mar del Plata había algunos lugares donde llegaban algunos músicos de Buenos Aires. Había músicos acá, ¿eh? Había músicos eh rockeros que empezaban su su camino. Eh pero el en diciembre del del 71 eh mataron el 4 de diciembre 12 estudiantes eh bueno, eh, el el 6 de diciembre del 71. Eh el grupo perteneciente a la Concentración Nacionalista Universitaria, un grupo de de ultraderecha mató a Silvia Filar y y vale la pena recordarla. Eh vamos a escuchar un tema Manal en el 71 en el 71 nos decía no hay tiempo de más escuchando desde la otra oreja. Y escuchamos a Alejandro Medina, Javier Martínez y al al gran Claudio Gavis, no un guitarrista de aquellos y que sigue haciendo de las suyas. Em eh... Y en el 71 este grupo tocó en el Teatro de la Comedia Marplatense, aquí en en Mar del Plata. Eh y estamos en comunicación con Lila Filler. Eh Hola Lila, ¿cómo hola te va? Hola Eduardo, ¿cómo eh, estás? Muy ¿Cómo bien. Est eh te quería preguntar qué hacías vos hace 50 años. Eh ¿Hoy? ¿Hace 50 años? Sí, más o menos, sí. Bueno, si es hoy, todavía era una niña joven, feliz. Uh -huh. Integrante de una familia de cinco personas, con dos hermanas, una estudiante de arquitectura y otra estudiante de ingeniería. ¿Y me podés contar qué pasó? Seguramente pas estaba preparando los cuatrimestrales uh -huh. para rendir en mi segundo año del Colegio Nacional Mariano Moreno. Así es, estábamos ahí, ¿no? Juntos. Eh, a ver, eh ¿qué pasó con Silvia, con tu hermana? Bueno, con Silvia pasó que ella era estudiante de la Facultad de Arquitectura. Eh, estudiaba, estaba en primer año y participaba de los debates que se daban dentro de la facultad sobre la modificación de los contenidos de las materias porque si bien estábamos en la dictadura de la NUCE uh -huh. ya se empezaba a vislumbrar ciertas aperturas y posibilidades de revisión y repensar los contenidos y la bibliografía más eh, relacionada con Latinoamérica sobre la los contenidos de arquitectura más pensados en términos sociales que en términos profesionalistas. Mhm. Uh -huh. Y a partir de estos debates hubo no posicionamientos algunos profesores y alguno eh, u, eh hubo una situación donde estudiantes ofrecieron una pastilla de a Gamexando un docente y como consecuencia se resolvió sin ningún tipo de evaluación el expulsar a estos dos estudiantes y el 6 de diciembre fue una convocatoria a todos los compañeros para evaluar las medidas a tomar frente a la posibilidad de su expulsión. Mhm. ¿Y qué pasó y en esa asamblea? Y en esa asamblea eh había un grupo en ese momento había dos centras estudiantes con dos líneas claramente diferenciales y uno de ellos vinculado o alineado con lo que era la concentración nacional universitaria rompió la asamblea, previamente organizó con miembros de la CNU de Mar del Plata, algunos estudiantes de la Facultad de Derecho, otros ya graduados, eh la irrupción a la asamblea y atacar a, al a los asistentes a la misma. Uh -huh. Eso transcurrió en lo que es hoy el aula magna del rectorado de la universidad porque en ese momento la facultad de arquitectura funcionaba ahí en lo que es hoy el rectorado en Alberdi San Luis. Mhm. Uh -huh. Y el grupo del CNU ingresó con con con cadenas, dos de ellos con armas y dispararon a Mansalva hacia los 300 estudiantes que estaban ahí estudiando en forma obviamente pacífica y quedándose la palabra como es la que de circular dentro de la universidad y en esa bueno, ataque con las armas eh hieren y matan a Silvia ese 6 de diciembre de 1971. Mhm. Bueno, y vamos a seguir recordando a Silvia, 50 años pasaron, ¿no? Y Exactamente. Y y bueno, y gran parte de la impunidad se pudo romper pero en cuenta gotas, ¿no? Sí, totalmente. Eh después de bueno, con 40 años eh uh -huh. algunos de los de aquellos miembros del CNU fueron juzgados no por el caso de Silvia porque fumo no se considera del lesa humanidad porque no estaba en el marco del terrorismo de no Estado aún. Eh el caso de Silvia nunca se juzgó, sino se lo juzgó por lo que fue conocido como el 5 por 1, la um, violencia de la CNU contra eh o en función del asesinato de Piantoni. Uh -huh. Y algunos de ellos entonces fueron juzgados en el año 2015 y ahora hace el año pasado se juzgó a algunos otros ya co como integrantes de de esta organización. Mhm. Uh -huh. Eh, vos sabés que bueno, después eh del del 71 después de la impunidad de en esos momentos eh hubo una una serie de manifestaciones que son históricas en Mar del Plata, ¿no? Uh -huh. Eh sí es. Eh bueno, y y pero no sigamos contando la historia porque el el próximo lunes y el próximo martes uh -huh. eh darán darán eh, daremos nuestra palabra, ¿no? exactamente eh darnos los oh, testimonios de aquellas de aquellas circunstancias y todo lo que pasó, lo que uno podría decir el día después, uh -huh. todo lo que se fue los, las situaciones que se fueron sucediendo como el maltrato que fue en junio del 72 y bueno, diferentes situaciones, y eventos que que mar, que, mar, que marcaron a partir del asesinato de Silvia Sí, que son parte de la historia de Mar del Plata, a pesar del silenciamiento de muchos, ¿no? Sí, a pesar de Mar del Plata. A pesar de Mar del Plata y sus eh, gobernadores. Exactamente. Y su poder judicial. Exactamente. No olvidemos. Sí, sí. ¿Lunes? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Y... El lunes nos vemos. Hay diversas actividades que conforman el homenaje a, a los 50 años de a Silvia Vance, los 50 años de su muerte, su mm, ah, asesinato. Sí. Eh a la mañana va a haber una actividad en rectorado de la universidad en el Berri San Luis. Después por la tarde va a ser en la Facultad de Arquitectura acá en el, en el complejo universitario. Y a las 20 nos convocamos, nos convocamos a toda la comunidad malplatense, aquella que vivió esa época, aquellos que alguna vez escucharon de Silvia o aquellos que quieren participar de el acto de recuerdo y repudio hacia la CNU. Nos uh -huh. concentramos a las 20 horas en Alberdi San Luis para estar en el momento recordando aquel 6 de diciembre del 71 que a las 20:05 en la CNU irrumpe a la asamblea y empieza el ataque hacia los estudiantes. Mhm. Uh -huh. ¿Y, y el, el día el martes, martes que eh hacemos una actividad que es un conversatorio que se llama justamente Silvia el día después eh acá en el aula Mashi donde varios panel mis eh, saltantes van a conformar un conversatorio en el cual es Eduardo Nashman yo eh, formaremos parte además de eh Jorge Federico uh -huh. eh, Alejandro Alejandro Porquet, sí. Porquet el eh, Juan Tapia y Juan Leiroff que son que es un investigador del CNU que fue uno de los que dio testimonio sobre el encuadre político de del CNU en los dos juicios que ocurrieron. Mhm. Uh -huh. Y después bueno, eh la palabra circulará entre los asistentes para poder recomponer de alguna manera nuestra historia y poder pensarla en clave de futuro. Así eso es. Eso se trata. Eh, y bueno, además se va a, bueno, en durante el día lunes se va a proyectar el teaser de un documental que se está haciendo en la universidad sobre Silvia. Bien, tenemos la agenda de la semana que viene eh donde nos vamos a encontrar eh lunes y martes. Exacto, aquí y allá. Y ya tengo como para darle los la, la información como para que podamos difundirla entre todos y todas así que la mayor cantidad de personas podamos compartir este espacio y poder repensar nuestra historia. Uh -huh. Un abrazo fuerte. Lila. Un abrazo para vos y gracias por llamarme. No, Nos por vemos favor. el lunes y el martes. Dale. Estuvimos hablando con Lila Filler. La hermana de Silvia, asesinada por la concentración nacionalista universitaria hace 50 años. Y en el 71, Papo Blues nos cantaba algo ha cambiado. All right. de la oreja latinoamericana. Y vamos a celebrar el cumpleaños de... El mío no, el mío no lo celebramos, pero sigue sí, el de Silvio Rodríguez, este cubano que nació hace 75 años y sigue teniendo la misma voz. ¿Qué? y cambió un poquito su música pero ¿quién no recuerda Sueño con Serpientes? y vamos a homenajear a Silvio Rodríguez con subversiones con covers, homenajes tributos o como se le llamen desde Chile los bunkers ya habíamos escuchado alguna vez el necio y ahora Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez por los búnkers Estás escuchando Desde la Otra Oreja.